Luego De tanto pensar, empezó a llover al mismo tiempo que había sol y salió el a r c o i r i s s、sí, h i、sí, Chi Monkey miró hacia el cielo y vio el asombroso a r c o i r i s Notó que tenía siete colores y uno de ellos era rojo y gritó: Es a r c o i r i s la de puerta es a r c o i r i s Igual me molesta. y a s c e d i o la varita mágica de, de Pepita.